Bueno, primero buenos días a l o compañeros y a todos los que están escuchando. Este, nosotros estamos、eh, armando esta actividad desde un grupo de, de compañeros, como vos mencionaste, CTA o,、eh, Autónoma de Marvinas Argentinas,、eh, los compañeros de Oscar Barrio, otros compañeros que se van sumando.、Sí. Primero con la idea de conformar este, un grupo que d e b a t a e s a s a las problemáticas que se vienen presentando. Desde nuestras barriadas.、Eh, así que bueno, lanzamos el, el, este año, el 24 de marzo, la actividad en Campo de Marzo、eh, por l o s 30.000 desaparecidos.、Sí. Y en esta oportunidad este, estamos haciendo este festival pidiendo la aparición con vía de Santiago Maldonado. Creemos que es necesario que esta, esta pregunta que nos venimos haciendo todos hace dos meses、eh, no solamente se instale. ¿No es cierto?、Eh, en nuestras barriadas, sino que s、sí、e a una preocupación、eh, en busca de una respuesta,、mm. que es lo que no nos están dando, ¿no es cierto?、Mm. Entonces, bueno,、eh, con los compañeros decidimos este, armar este festival que estuvo a pulmón,、e、invitamos este, a todos a participar y también a preguntarse dónde está y ver dónde podemos este, conseguir esas respuestas, ¿no? A raíz、eh, de esta pregunta que hoy todos nos hacemos,、eh, que es: ¿por qué las e n f e r m e r í a s están en los barrios? ¿por qué pers persiguen a los luchadores populares? que son todos detonantes de, precisamente de la desaparición de Santiago.、Mm. ¿Por qué es, el derecho a la protesta no se puede ejercer? ¿Quién dice que no se puede ejercer? ¿Por qué no podemos protestar? Hoy que tenemos tantas necesidades, hoy que venimos siendo tan. Va m a n i p u l e a d o、bueno, s así que el día sábado vamos a estar ahí desde las 15 horas hasta las 20. Vamos a hacer una feria,、eh, va a haber un micrófono donde podamos expresarnos,、sí. eh, diferentes actividades,、eh, bandas de música.、Y、esperamos no solamente pasar un lindo momento,、eh, sino más que lindo momento juntarnos、eh, para exigir la aparición con Vía de Santiago y obviamente, l l a m a m o s A marchar el día este, domingo, dos a dos meses de la desaparición de Santiago, a clase de mayo.、Mm. Eh, Ven que ha habido una escalada de violencia en las, últimas, en las últimas semanas y hace dos meses, con la desaparición de Santiago, han tomado estado público una serie de situaciones que pasan con los pueblos originarios, con las comunidades que resisten, que si bien no es nueva la situación. por la desaparición de Santiago han tenido algún tipo de, de mayor repercusión, entre ellos algunos medios que han intentado incluso demonizar o plantear justamente a, como enemigos públicos las comunidades que resisten、eh, en cada una de las, de las regiones, sobre todo en este tiempo allí en la, en la Patagonia. Pero en nuestros barrios populares ustedes ven que también ha avanzado cierta, cierto grado de, de militarización. o, o, o de, de, satura, de saturación de, de fuerzas policiales y, y fuerzas de seguridad. Eh, mira, lo lamentable es que a partir de la desaparición de Santiago Maldonado、eh, se empiezan a visibilizar eh, problemas, eh, como vos decís, esta, estas persecuciones de, en los barrios, que bien no, no es que s a l e n a partir de la muerte, a partir de la desaparición de Santiago, sino que ya estaban. Nosotros venimos con barrios militarizados hace más de, de dos años,、mm. o sea, la gendarmería para los pibes en los barrios.、Eh, Pide documentos,、eh, hubo detenciones, hay como toda una persecuta, pero a ver, el tema es que esos no están para cuidarnos, sino que están para perseguirnos. Es una forma de instalar el miedo a que no te muevas, a que no salgas, a que no u s e s la gorrita,、eh, a que sos peligroso. Y en realidad, a ver, este, nosotros no s bajamos el tema de delitos en los barrios,、mm. y no es precisamente porque andan los pibes. Yo、eh, lo q r o nosotros lo que creemos, ¿no es cierto?、Sí. Es que la desaparición de Santiago deja ver a las claras toda una problemática、eh, que está instalada en la sociedad a través de este gobierno, que es la de perseguir a cualquiera que esté dispuesto a decir lo que verdaderamente pasa. Y esto no solamente está atacando a las barriadas, sino también, o sea, se nota muchísimo en los medios de difusión. No todos pueden decir lo que sienten o, o, o la verdad este, dentro de los medios de discusión. Este próximo sábado, entonces la invitación, recordándose, a, la, a partir de las 3 de la tarde. En el corredor va a haber bandas,、eh, feria, stencil y bueno, la, la convocatoria. ¿Hasta qué hora más o menos、eh, es? Hasta, la... las, hasta las 20 horas vamos a estar ahí este, compartiendo, sí, sí, bandas de música, este, stencil. Algunos otros talleres que, que podamos armar ahí, este, una feria también va a haber.、Eh, bueno, vamos a tratar de compartir、eh, entre todos un grato momento. Y una, cosa de, una de las cosas que quería t r a j a r la persecución a los pueblos originarios no, no es nueva,、mm -hmm. esto lleva años.、Eh, es lamentable que se c i v i l i c e a través de la desaparición de Santiago,、mm. pero también. Es la oportunidad de que tomemos conciencia, ¿no es cierto?、Mm. Que no, las luchas no deben ser aisladas, sino que debemos estar todos más unidos en propósito de, de que la Argentina sea realmente de quien le corresponde,、mm. que somos nosotros, el pueblo. Patricia, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. Nos vamos a encontrar solamente por allí, por el, por el festival, el próximo sábado 30 ahí en el corredor. Buenísimo, los invitamos a todos y obviamente a la t i n c o o k esperemos que estén ahí.